Bueno, ¿qué tal cómo están? Buenos días a todas y todos. Yo vengo en representación del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, de quien les traigo su saludo.、Eh, claramente, marzo, marzo con posibilidades de hacer actos. Nos están.、Eh, yo creo que vamos a terminar el 31 ya con las pocas ganas y las pocas fuerzas que nos va dejando este marzo, que por suerte. Nos da la posibilidad de volver a encontrarnos y, y volver a hacer estas actividades que, que tanto nos fortalecen, estar juntas, juntos,、eh, nos fortalecen justamente en la lucha, en la búsqueda y en el pedido de justicia que se nos acaba.、Eh, venimos de, de una noticia que tuvimos ayer, que、eh, en la semana pasada o en, la, o en esta semana, no sabemos exactamente el día, se murió Vilanova. m i l a n o v a es uno de los genocidas que habíamos logrado meter en la mega causa de Campo de Mayo.、Eh, yo soy parte querellante, soy querellante、eh, en representación de mi familia con, con、eh, bueno, no sé cómo se dice, pero bueno, mis abogados son de abuelas de Plaza de Mayo, que me, quienes me representan judicialmente. Y la verdad que estábamos muy、eh, orgullosos del trabajo que se hizo, porque Avilanova se lo logró identificar en el 2014. Lo llegamos a meter en este juicio en el 2019 por primera vez y no llegó, o sea, se murió en p u n e Ahí tenemos toda una cuestión que tenemos que seguir peleando y pidiendo desde la Secretaría, en este caso, que es el lugar donde me corresponde estar en este momento. Eh, estamos haciendo esas presentaciones, se está empujando a la justicia para que active, para que sea mucho más rápida la, la resolución de cada una de las sentencias, aquellos fallos que quedan ahí dormidos y que, que no tienen sentencia firme. Bueno, justamente se, se impulsa desde, desde el, la Dirección de Asuntos Jurídicos Nacionales para que esto se avance. Desde el lugar que me toca, que es la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, bueno. También, desde que Horacio me dio la posibilidad de, de tener este cargo, esta función de directora,、eh, lo primero que nos encomendó tanto a Marcelo Castillo como a mí, Marcelo Castillo, hoy presidente del Archivo Nacional de la Memoria, es que esto se concrete. Habíamos estado muy cerquita en el año 2006 de que esto sea una, una realidad y por diferentes cuestiones no lo logramos. Y hoy yo tengo. La responsabilidad y además el compromiso moral por mis desaparecidos, por los desaparecidos de ustedes, por nuestros desaparecidos, de que esto se tiene que concretar. Estamos trabajando tremendamente a, a horas increíbles para poder llegar, para poder cumplir con todas las necesidades que Obras Públicas nos está exigiendo en cuanto a documentación, en cuanto a cuestiones más、eh, que tienen que ver con la arquitectura y el diseño de este espacio. Nos hemos reunido, yo creo que. Ahí sí hago un mega culpa si con algún colectivo de todos los que están alrededor de Campo de Mayo no nos hemos reunido. Está mi teléfono abierto, nos piden una reunión y con Marcelo los recibimos con mucho gusto. Pero lo que más nos interesa es que todas y todos conozcan este proyecto, porque todas y todos, y más, todas y todos los alumnos de la UNSAM. De la UBA y de la Universidad de Rosario, que son los quienes participaron de este proyecto, somos protagonistas de esto que se va a lograr. Yo les aseguro hoy acá que esto se va a lograr porque están todas las fuerzas, hay dos ministerios, hay una decisión presidencial, o sea, todos, estamos todos y todas estamos trabajando para que esto sea una realidad finalmente y para que este espacio, cuando esté abierto, Sea también un cambio rotundo localmente y para el territorio. Ahí creemos y tenemos muchas esperanzas de que a partir de, de la apertura de esa puerta nos van a llegar más y más testimonios y más y más relatos de lo que han visto y han vivido localmente en este territorio con este centro clandestino, el más criminal de la zona norte. Así que, bueno, apuntemos a que eso sea una realidad, hagamos fuerza. Desde mi lado, desde el lado de Marcelo Castillo, desde el lado de Horacio p i e t r a g a l a c o r t e y toda la Secretaría estamos poniendo todo el esfuerzo para que sea una realidad. Gracias.